El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Cómo están, brodys? Bravo. Bravo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Bravo. Eh, Cuando termine de hablar de esto Lo voy a publicar en mis redes sociales En arroba el maestro Doggy Muchos me están diciendo, maestro, ¿cómo que se hizo sold out su gorra, su diploma y las otras cosas que estaban ahí? Yo les dije, Brodis, estén atentos, va a salir tal día a tal hora y de repente se les fue, como dijo Maradona, la tortuga. Pero bien, va a venir más eh, sorpresas y antes de que termine el año. Por lo pronto les digo, muchachos y muchachas, bueno, porque también tengo muchas mujeres que, que me siguen tengo lo siguiente aquí ayer les dije que iba a hablar de esto y bueno a ver este Luis me está mandando unas cositas aquí a ver ahí está ahí nada más y yo tit, tit, tit, eso se llama AirDrop verdad ah, ah bravo maestro ¡Bravo AirDrop el airdrop, del maestro. AirDrop hasta el AirDrop es diferente no oye hablando de AirDrop ese sonidito lo puedes cambiar para que sea diferente o no no creo no, no. muy bien El AirDrop. Si ustedes tienen un, un un iPhone y no saben usar AirDrop, es no es, es en serio hay gente que lo sigue usando el teléfono para lo mismo. Ya tengo el nuevo teléfono, ¿ok? Y luego, pues nada, desde el nuevo, ¿ok? Le está sacando jugo, nada más lo tienes por tenerlo. Es como aquel que compra un Ferrari y nunca le acelera, ¿no? no pues. Vea. Pero bien. Así como el Tuca. Oh, perdón maestro. Tengo. Aquí, algo que ayer les hablar de esto, y se los vuelvo a leer, dice, alguien me lo manda y me dice, a ver, según qué disque maestro, como diciéndome, toma güey, en la cara, ¿no? Como, como restregándome en la cara, como diciendo, ¿con esto te queda bien claro, idiota? Así. Pues bueno, me lo mandó y dice, diría mi papá, si te atreves a llamar Pen, a un mandilón, al hombre que le compra cosas a su mujer... La papacha y la trae bien vestida y atendida. Déjame decirte, mi amigo, que el pen eres tú. Una mujer bien vestida, arreglada, atendida y contenta es el reflejo de un hombre exitoso. Pero una mujer mal vestida, ignorada y maltratada solo refleja tu incompetencia como hombre y como persona. O sea, hasta ahí todos dirían, wow, ahora sí, levántate de esa doggy. Yo para mí es como que me aventaron un gancho y se me doblé tantito. Y no me doblé de dolor, sino me doblé para bloquearlo con mi codo. Y cuando aquel tiró el gancho sí, lo agarré con un uppercut. Y luego un jab por la oreja izquierda. Puff, y un gancho por el lado izquierdo de él. Puff, y luego otro uppercut. Y viene el referee y dice, ya, ya déjenlo. ¿no? Wow. ¿Por qué? Aquí Ay, les van la contestación. Y muchos de ustedes se dejan llevar por cosas que se están en las redes sociales eh, manejando. Está bien, pero tienen que ver un trasfondo. Ustedes tienen que analizar bien lo que ven en redes sociales. No leer dos, tres líneas y ya, de ahí. Como dijo Silvio Almedo, los nuevos psicólogos de Paco, Pacotilla. O sea, estos psicólogos que se creen porque ponen una frase y ya te creen animar y todo ese rollo. nada no, señores no es así. Es como aquel que va a un retiro espiritual un fin de semana, se va el viernes, sábado y domingo y sale el lunes, lo ves en sus redes sociales poniendo Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Juan Pablo lo repite en el capítulo 1, capítulo 2, hermano, a la siguiente semana ya le baja, al, al mes ya no pone nada, al otro mes ya pone sus botellas y arriba México y cosas de su... O sea, a lo que voy yo, que ese tipo de cosas nada más te da... gracias A lo que voy yo, que leer una línea y que te según te emocione no te da fundamento ni te da una eh, una base, base fuerte para que tú sigas en ese nivel, ¿no? Uh -huh. Lo que hacen un retiro espiritual te animan y te reanima, pero no, no no no si tú no sigues ahí no te dan una base para seguir en ese nivel, que sería lo ideal, pero bien. Y son muy buenos los retiros, no quiero decir que no, para que no me lo tomen a mal, vayan si es que quieren. Eh, dice, diría mi papá si te atreves a llamar pen a un mandilón al hombre que le compra cosas a su mujer, la papacha y la trae bien vestida y atendida. Déjame decirte, amigo, que el pen eres tú. Hasta ahí paro, para antes de decir lo demás. Ayer lo decía como introducción, si tú, brody, eh, le compras cosas a tu mujer, la papachas y la traes bien vestida y atendida, no necesariamente tienes que ser mandilón. Perdón que te lo diga, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que tú le compres cosas a a tu mujer, que la papaches y la traes bien vestida es porque la quieres y la amas, ¿no? Eso es una muestra de amor que tú le hagas los mandados a tu mujer, que la mujer la mujer tenga dominio sobre ti. Físico, psicológico Que te mande, que sea como ella quiera Que te dejes revisar el teléfono Que vayas de vacaciones donde ella quiere ir Que vayas a comer el fin de semana Donde ella quiere, la señorita Que la casa del color sea como ella quiere El carro Que el Thanksgiving vayan donde ella quiere Que si le contradices algo Se echa a llorar o ya no la quieres O ya cambiaste Manipuladora, no te deja tiempo con tus amigos eh, Ese tipo de mujeres Ese es mandilonismo El que le compres, el que la papaches y la traes bien vestida es otro mundo. No, se, no seas, pen, tú que escribiste eso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todos sumisos! Yo, yo quiero que, por favor, dejemos de excusar el mandilonismo. O sea, no hay una razón para ser mandilón. Un verdadero hombre no es mandilón. Un verdadero hombre no se somete a la mujer. Un verdadero hombre... Sigue teniendo opinión, sigue siendo recio, sigue siendo formal, sigue teniendo sus hombros derechos, no hacia adentro y agachado. El hombre, de verdad, no es mandilón. El que tú le compres cosas, la papache, si la traes bien vestida, no se confundan. No seas idiota, tú que escribiste esto, ¿ok? Y viene la segunda parte, que es para mí todavía más, todavía más peligroso, dice que dice que el pen soy yo no por decirle mandilón bueno una mujer bien vestida dice arreglada atendida y contenta es el reflejo de un hombre exitoso exitoso cómo a qué le llaman éxito de verdad díganme o están hablando de alguien que tiene dinero están hablando de de qué eh, eh, por eso les digo esto de eh, qué qué análisis qué profundidad tiene esto una mujer bien vestida arreglada atendida y contenta es un reflejo de un hombre exitoso les voy a decir algo si tú tienes una mujer que no está contenta, que es que no se arregla y que no se atiende, porque el hombre no es exitoso, es una garra de mujer la que traes. Es una garra de mujer la que trae. Imagínate, amiga, ¿por qué andas así? Es que mi esposo no es exitoso. Eso muchas mujeres no les gusta, no maestro, porque ¿no les gusta qué? Que digan eso? O sea, que este cuate asuma que gracias a un hombre Ellas pueden estar arregladas. Sí, sí, o sea, él en el afán de querer quedar bien, <risa> está quedando mal con las mujeres. Sí. O sea, mujeres, ustedes necesitan que el hombre sea exitoso para poder arreglarse y andar contentas, según este brody. ¿Dónde? Y bien vestidas. Entonces, antes de escribir algo, tienen que, miren, vean todo lo que yo escribo. Y un día si quieren debatirme algo de lo que yo escribo, yo les voy a contestar con algo fregón, estoy seguro. Bravo, maestro. Estoy seguro. Usted, la verdad. Alguien que me quiera contestar a mí, ¿con qué me contestan estas pobres criaturas con esto? Estas sí, pobres no. criaturas, ¿con qué me van a mí a alegar? A ver, mujeres, ¿o ¿ustedes están de acuerdo ah, con esto que una mujer bien vestida, arreglada, atendida y contenta es el reflejo de un hombre exitoso? Ahora. Ese es uno, ahora sí es un mandilón. Ahí sí que, o sea, el brody La trae bien vestida, arreglada, atendida y contenta es re, eh, eh, solamente se va a andar contenta. Si no, agárrate chiquito, ahí te va. Pero una mal, pero una mujer mal vestida, ignorada y maltratada solo refleja tu incompetencia. A ver, una mujer mal vestida, ignorada y maltratada, inteligente no está con un hombre que la hace sentir así. O sea, para que más o menos vayan cuadrándole ustedes ahí. Y, y y y eso es así. Mi pregunta es para ustedes antes de regresar y los digo con esta pregunta ahí en su cabeza. ¿Y qué pasa con el hombre que anda mal arreglado, mal vestido, que no se ve feliz? ¿De quién es la culpa? Ah maestro es usted no, no Es el le queda corto. Que sabe todo. Les dije, Opercam, Gancho, Opercam, si Alóres. Muestra que le respetas, cerebro con tu lengua, antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656, 8 que su segmento es un desahogo. ¡Bravo! Sí, si esto de lo que estoy hablando ahorita, muchachos, los que le van cambiando, lo posteara yo sin dar una explicación de qué se trata, muchos estarían de acuerdo. Pero ya cuando tú desmenuzas o explicas algo, Pounds, les llega el 20. ¿De qué estoy hablando?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 Una vez más, una publicación más culpando al hombre de lo que es la mujer. Ahora si nos vamos con eso, imagínate si yo me pusiera en el en el famoso victimis victimización, victimarse, el hacerme el hacerme la víctima de lo que me pasa a mí. Qué fácil. Oigan, pues yo ando bien vestido, bien desvestido, eh, pues eh, este. No estoy vestido, no me atiendo, todo y, y mi mujer no me compra nada y no me apapacha. Por eso, este pues es una mujer que pues es incompetente. No, Así que si mujeres están de acuerdo con esto y lo van a empezar a repartir, acuérdense que su hombre tiene que andar bien vestidito, bien contento. Si no, pues ustedes son las incompetentes. Y qué feo, qué feo sería que si tu brody no le gusta vestirse bien y anda ahí todo valiendo... <risa> No, ustedes eran las culpables, ¿verdad? Que ya no suena bien. Vean, todo no, lo que yo muy estúpido, todo eso, maestro. Estúpido hasta que lo que, hasta eh, que le di la vuelta. Eh, honestamente. Cuando es... le das la vuelta ya dist... ah no, ah, pe, pe, pero a la verdad. Por cierto, vi un meme ayer y era de un brody de su cara bien. Mira Luis, por ejemplo, el diablito, ¿no? Y decían Un hombre cuando se lava su cara con jabón, el mismo jabón que se talla los testículos y todo el cuerpo, su cara, ¿no? Y pasa una mujer toda así, eh. miren la mujer que gasta mil quinientos cada tres meses en cremas y todo, ¿no? Ahora entiendes por qué maquillaje, más filtros, más me veo bonita y qué feo estás. ¡Bravo, maestro! <risa> ¡Bravo! Pues bien, señores. Ahorita les voy a publicar esa situación. Se las voy a aventar ahí a las a las redes. Luis, tranquilo. Dijo, se las voy a aventar y dijo, pero si maestro. Se está tardando. Diría el diablito que dijo. ¿Cómo me dijo? Ponte a trabajar. Muñeco. Muñeco. Le dijo muñeco. oye, muñeco, ¿cómo que no? que parece un muñeco maestro. ¿Ha visto ustedes los muñecos que venden para los niños de 6 pulgadas? Sí. Que son bien musculinos y, y tienen. Las musculinos. Sí, me la paso viéndolos, ¿cómo no? Uh -huh. <risa> y, y, y tienen las, las, las, las pompis bien, bien duras. Bien duras, sí. Usted parece un action figure. Yo sé, Brody. Gracias. <risa> Bravo. Le tengo que aplaudir por el esfuerzo a ese. El esfuerzo. ¡Coye, sí. diablito eso es una ofensa. claro. <risa> y se emocionó, dijo, claro. Muy bien, perdón, es que me da risa porque otra vez, sin analizar, ahí va la nota. Y la gente, ¡ah, sí! La nota dice que hay 26 millones de mujeres que no cuentan en México con ingresos propios, ¿verdad? Pues bueno, la Asociación Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza anuncia que cerca de 26 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios en México y solo 4 de cada 10 mujeres tienen acceso al mercado del trabajo, o sea, 4 de cada 10, estamos hablando de 4 de cada 10. O sea, no está mal, ¿no? ¿Por qué digo que no está mal? Ahorita les voy a decir por qué. Además señalan que solamente 6% de las mujeres que trabajan ganan más de 12 mil pesos mensuales, unos 596 mil eh, dólares, mientras que 7 de cada 10 no pueden comprar lo básico en su ingreso laboral en un análisis de la que que pues describe la situación que las mujeres en el mercado laboral en el marco del Día, oigan bien, esto es lo más interesante. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Si pues así es, o sea, este miércoles es el día, oiganlo bien, contra la violencia contra la mujer, un día que van a ver por todos lados. El Día Internacional del Hombre fue el día del Grammy, el jueves pasado. ¿Saben cuántos artistas mencionaron felicidades hoy el Día Internacional del Hombre? No, ninguno, yo no veo ninguno. Era en vivo, ¿eh? Ninguno, ni los presentadores, ni nada. Hubiera sido el Grammy el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, hoy es una gran noche, hoy que es el Día la Mujer se conmemora. Pero ahorita voy a seguir hablando de esto Bravo, Ahorita vuelvo, ahorita vuelvo Maestro Ay, dice que sabe no dice todo El choco dice que es desahogo Y si le llamas muestra que le respetas Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya al 1-888-874-2656 Que su segmento es un desahogo. Desahogo. desahogo Bravo Oye ese chocolatazo estaba que... ¿Qué, ¿Qué está pasando en el mundo, gran líder? Es chocolatazos están no, heavys. No, Oigan, pues resulta de que dicen que casi 26 millones de mujeres no cuentan con ingresos propios en México y que pues hablan de que la mujer, eso se me hace muy interesante, dice, la nota dice que el cuidado del hogar y la familia han condenado a la mujer a ser dependientes por no tener ingresos y quedarse en el hogar a ejecutar tareas domésticas. O sea, a ver, ¿quién les dijo que era pecado o que era malo o que era una desgracia que la mujer se quedara en la casa a hacer cosas para el hogar y ejecutar tareas domésticas y a ayudar a su hombre desde su casa? A ver, ¿quién les está diciendo eso? ¿Quién les está metiendo ese rollo? Yo creo que tu mamá lo hizo, mi madre lo hizo, lo ha hecho. Yo veo una mujer bien, yo veo una mujer feliz, yo veo una mujer orgullosa de su trabajo y les digo ahorita amas de casa, no se crean de lo que está diciendo ahorita la sociedad, a ustedes las están señalando de que pues no trabaja la huevona, pues que no sé qué. Les voy a decir algo, siéntanse orgullosas de ser amas de casa, pero nada más las que de verdad aplican de verdad al pie de la letra lo que es ama de casa. Me explico. Cuando ustedes dicen soy ama de casa, siéntanse orgullosas las que de verdad ejercen lo que lo que su título. O sea, preparan la comida, cuidan sus hijos, mantienen la casa limpia, cuidan al esposo porque el esposo con su trabajo, con su esfuerzo, ahorita que ya se viene el frío, levantarse temprano, cuando está el calor, cuando está el viento, cuando o sea, es un rollo salir afuera. Así trabajen en donde trabajen. Es un esfuerzo y es una demostración de su parte en la familia. Su parte de ustedes es otra. Los hijos. Qué bonito que la mujer cuide a los hijos ahora con tanta con tantos jóvenes que crecen sin valores. Con tantos jóvenes que llegas a visitar una casa y están encerrados en un cuarto jugando videojuegos. Que no salen a saludar. O sea, algo tan simple como eso. Ahora imagínense otras cosas. Por lo tanto, una madre debería de hacer esa parte y si el papá... Que llegue y que sea el de la mano dura, como ustedes quieran. Pero esas son las dos partes para mantener una familia sana. Ahorita, ¿qué hacen las mamás? Por darle gusto a, a estas encuestas de decir... Ah, no, yo en la casa no me quedo. Yo no voy a estar de huevo. Señores, es mucho trabajo estar en la casa, no es huevo, no estar de huevonas. ¿Y qué hacen mujeres? Empiezan a trabajar, empiezan a ver dinerito y se le sube. A mí tú no me dices nada. O sea, pero si ustedes le decían eso al esposo y ustedes no trabajaban, dónde se perdió la humildad? Entonces nos funcionaba bien todo, marido? funcionaba bien, pero querían la Escalay, querían la Tajo, <risa> querían la Yukon, querían el, el la Pilot, la querían el <risa> querían la Armada, querían la Sec la Cecoya, querían la Tacoma, querían la Siena, ¿no? Querían la mamalona porque en <risa> diciembre nos vamos a presumir allá a uh, Texas que Cuincal Jalisco, ¿verdad? Y los niños valiendo pura ahí ah no pero hay que salir a trabajar mira el cuidado del hogar y la familia ha condenado a la mujer a ser dependiente por no tener ingresos no comen no no no, no salen están secuestran así te quieren hacer ver y tu mujer que defiendes el ser ama de casa felicidades sigue por ahí ya que tus hijos estén grandes, ya 18 años, ya, órale, podemos trabajar, hacerlo. Eso es mi punto de vista. Ustedes no quieren hacerlo, adelante, porque ustedes son, están condenadas a quedarse ahí. Déjenme decirles algo. Bravo, maestro, bravo. Antes de ir a las llamadas, este pensamiento. Decía un brody, yo me salí de mi trabajo, me salí de mi trabajo porque a mí no me gusta que me manden. Y compré mi taxi. Porque a mí no me gusta que me manden. Y compré mi... Yo soy mi propio jefe. Porque a mí no me gusta que me manden. Y le dice la señora... ¿Me le da aquí a la derecha, joven, por favor? Sí, sí, señora. ¿Cómo no? <risa> o sea... Lo que quiero que entiendan... Es de que no importa. Hagas lo que hagas. Siempre alguien te va a dar órdenes. Así seas Bill Gates. Así. Tú perteneces a algo donde... Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. O sea... Quiero que tengan eso. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dicen, yo no voy a estar en la casa que me estén diciendo qué hacer. No, tu esposo. Pero cuando vayas a trabajar allá a la fábrica, te van a decir, hey María, shush, más cajitas, mueva la la manita, órale, ándele. ¿Qué le vas a decir? Ahí está la brava, la que independiente. No son independientes, ni lejos, ni cerca. Vamos, vamos rápido bravo, con... Bravo. Eh, vamos rápido con las llamadas. Tenemos aquí a eh, Daniel. Tengo cinco minutos. Voy a agarrar dos llamadas. A ver, Daniel, eh, adelante, Brody. Maestro. Sí. Un placer hablar con usted, maestro. Fíjese que soy uno de los afortunados de que tengo su, su paquete, más. ¡No! Ah, bravo, el número bravo. 60, maestro. El número 60 fue. El 60 fue. Increíblemente, el ¿eh? El 60 fue que se fue mi paquetito. Maestro. Gracias, Brody. Qué Yo bueno. Ojalá y lo lleves con orgullo. Claro que sí, claro que sí, maestro. Fíjate que tengo una pregunta, este, de... ¿Usted qué opina sobre lo que son las adopciones? No tanto de lo que es, este, de, de que te quedes con la mamá soltera, no, no, no. Yo tengo un caso donde yo adopté una niña de un mes y me he echó una bronca con mi familia, que por qué, que quién sabe, que ahorita llevo dos años y, mire, la niña está creciendo, gracias a Dios, bien, y nadie me está diciendo nada, no, te ya calle bocas con lo mismo de decir, sabes qué, este... Porque bueno, realmente yo soy, yo fui que me el compromiso, ¿no? Oye, ¿y tú vives solo? Sí, sí, yo vivo aquí, yo me vine de México y soy aquí en Los ¿Y, ¿y, y la niña fuiste a un, este, de estos, este, Faster, ¿qué era? ¿Cómo les llamen? No, yo la conocí, la conocí porque su mamá, este, de, vivía por ahí donde yo estaba yo antes en Veracruz uh -huh. Y este, conoces el caso de ella, ¿no? Lo que le pasó y todo eso Y pues yo realmente pues, me enamoré de la bebé Y realmente yo quería ser padre hace mucho tiempo, nada más que con mi trabajo y todo eso no podía. Y me dije, no, pues ahora sí que fue como una señal, ¿no? De que a ver, órale. Pues, pues mira, mi, mira Brody, si sí, tú le vas a dar... ¿Ella vive contigo? Eh, ahorita no. Ya viví con ella dos años y después me vine para acá, para para ah, los okay. para Estados Unidos. Pero tú le mandas dinero, cuidas sí, de la claro, niña y claro. todo. claro, claro. Yo cada semanita, ahí está, hija. Pero no es, no es que por españoles. la mujer, pero no es por la mujer. Eh, no no no no fue por la niña ¿Tú no tienes, nada que, la, la, tú no, no tienes sí, nada que sí, ver con la no tienes nada que ver con la mujer quiso intentar quiso intentar pero pues realmente mire la muchacha tiene 18 años yo tengo 30 y créeme mm. que yo traté de pues mira Brody para, para terminar rápido para terminar rápido esto si es por la mujer y le estás dando ahí como por un ladito acá la barbita para estar con ella mal uh -huh. si de verdad no, es porque no, no, quieres no. y llamas a la niña y la vas Así a ayudar es. Para, me sí, parece no perfecto amor. y yo no, no es por tengo amor porque le, tiene mi apellido la niña. Ah, muy bien. Muy bien, pues hacerte responsable, brody, y es, para mí se me hace sí, una sí, buena es. una buena obra y llevarla a que haga sus estudios y ojalá algún día sí. te agradezca y si no pues ni modo, tú hiciste esa labor, brody, te agradezco. Qué bueno Bravo. que tienes el paquete del doggy. Qué bueno que para que al rato ahí los que agarraron el paquete del doggy ya que les llegue, ya que les llegue. ...me mandan una foto... ...porque viene con la caja... ...con las frases del doggy... ...viene con el diploma... ...la gorra... ...y dos sorpresitas ahí... ...que ya van a ver qué es... Eh, ...José... ...adelante Brody... ...¿cuál era tu pregunta? Maestro... ...me agarró en la chamba... ...pero bueno... ...todo sea por hablar con usted... ...ah... Uh, ...mire maestro... ...tengo una pregunta... ...pienso que a lo mejor... ...yo no he oído este tema... ...que lo haya tocado... ...pero la cosa es de que... ...cómo le explico a mi niña... ...mi niña apenas tiene dos años... ...que lo que usted predica... es realidad. Y se lo voy a decir por qué? Porque yo tengo muchos familiares que andan con, con con mamás solteras y entonces cuando crezca mi niña, ella va a mirar que todo todo lo que hacen que es pura felicidad, como y si fuera no, que, como si fuera normal, ¿no? Sí, sí, como si fuera normal. Entonces mi niña va a crecer y ella el día de mañana me va a decir, "Papá, pero o pues si si ellos son felices, o sea, tú tú me estás diciendo que eso está mal, pero yo miro otra cosa." O sea, cómo, cómo, cómo le explico a ella, porque mire, mi esposa está siguiendo al pie de la letra como, como tiene que ser, y le digo y como le dije en el mensaje nosotros gracias a Dios quebramos esa cadenita de, de, de llevar a, a, a mis niños con mis papás, que los cuiden, por eso se salúm mi señora de trabajar, bien, duramos, duramos diez años para tener niños, pagamos ya la casa, gracias a Dios estamos bien, por el esfuerzo de los dos y hemos salido adelante y ahorita Le digo por esa manera de, de como estoy viviendo yo ahorita como siguiendo sus consejos, me eché a todos encima. Brody, Entonces, te voy, te voy a decir, mañana te voy a decir qué es lo que lo que vas a hacer o lo que yo haría en este caso ah, y me eh. da mucho gusto que se preocupen por eso. Eso es bien importante. ¿Qué ven los niños? ¿Qué viven? ¿Qué qué es lo dónde crecen, en qué ambiente? Tiene mucho que ver en su crecimiento y sus decisiones que van a tomar en el futuro. Por eso mañana te explico, Brody, y sigue chambeando ahí. Mañana nos escuchamos, síganme en las redes el, doggy, el, maestro maestro doggy, todo, el Maestro Doggy, el Maestro Doggy. El dice que su desahogo y si le muestra que le respeta, cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1 -26 -56, Que su segmento es un desahogo. desahogo, desahogo, desahogo.